Este viernes 17, por fin, va a ser el día de la entrega de viviendas en Santa Rosa. Muy bien. ¿Por qué? Porque ayer hubo una reunión informativa con las 108 familias adjudicatarias de casas sociales en Santa Rosa. Se hizo en el Zoom de la Escuela 266, en Toscano y Caracachof. En ese lugar les informaron respecto a las cuotas, lo que van a pagar de cuotas, Las actualizaciones que van a sufrir esas cuotas que van a ser actualizaciones trimestrales van a comenzar a pagar una cuota inicial de 10.900 pesos. Les informaron respecto a los servicios que van a tener las casas nuevas que van a entregar, que van a, van a ya van a contar con luz y gas, o sea que la, las familias que se instalen en ese lugar van a poder prender la luz apenas ingresen, cosa que no pasaba con otros con otros planes de, de vivienda que había que esperar los servicios de la cooperativa y en este caso de Camusi van a tener luz y gas. Y también les comentaron respecto a este, la ocupación de la casa. Una vez que le den la llave, ya no depende del IPAB Esa casa sí si depende de la familia adjudicataria. Esto es muy importante eh, porque no solamente por la necesidad que tienen las familias de poder ocupar la casa, sino porque la, te la pueden llegar a ocupar eh, otras personas. Entonces también esas familias van a tener que estar atentas respecto a esa cuestión puntual. Lo que no nos confirmaron, porque esto lo estuvimos averiguando anoche hasta última hora, es si va a haber acto oficial de entrega de vivienda. Habitualmente uh -huh. lo están haciendo así, es más, se están entregando viviendas en varios puntos de la provincia de La Pampa, y este, está yendo hasta el propio gobernador, creo que la última entrega de vivienda fue en Anguil, sí. y fue Sergio Estiloto, Bueno, acá no, no, nos, no nos confirmaron que haya un acto oficial. Sí a las familias, a estas 108 familias, le van a entregar la casa el viernes 17 a partir de las nueve de la mañana en el instituto autárquico de la vivienda o sea en el IPA van a ir van a retirar su su llave le van a dar este una carpeta con este con algunos papeles de la de la casa número de casa dirección este eh, concreta, eh correcta y demás y este algunas algunos papeles informativos que es una tenencia precaria de la casa lo que le dan y después ya se pueden ir a su casa a hacer la mudanza. No nos eh, confirmaron esto, que haya un acto oficial, cosa bastante eh, llamativa, porque sí. el propio gobernador podría entregar, por lo menos simbólicamente, hacer el acto de entrega, y después las llaves se entregan directamente en el IPAV. Claro. No habría, lo ponemos en esos términos, acto oficial de entrega de vivienda en Santa Rosa, pero sí... y esto es importante rec eh, recalcarlo, el 17 se van a hacer entrega de las viviendas en Santa Rosa, van a entregar 103 de las 108 sorteadas, porque esas cinco restantes tienen algún nivel de complicación respecto a algunas impugnaciones. Pero lo importante es que la gran mayoría de las familias adjudicatarias van a tener la llave de su casa y se van a poder instalar el fin de semana largo, porque recordemos que este fin de semana es fin de semana de carnaval, así que imagínate que en toda la zona del sureste de la ciudad de Santa Rosa va a ser un ida y vuelta de camionetas, de autos haciendo mudanzas. Claro, sí, me recuerdo lo que pasó cuando se inauguraron los barrios sociales, allá los primeros. Pero esos fue días fue increíble eso. la movilización. Tenía una cola sí. larguísima de autos y sí. este, hasta me tocó ver este, llevar un colchón. Entre dos motos claro. Hasta eso sí, sí, Así sí. que lo, con lo que haya este, De vehículos Se puede hacer una mudanza Bueno, qué lindo momento Porque hay gente que está esperando Desde hace muchos años Sí, por puesto? supuesto También sí. recordá, Pali Le contamos a la audiencia Es mitad de mes Algunas personas ya renovaron Contratos de alquiler O mm. este, arreglaron pagar un mes mm. y aunque hayan pagado un mes Se van a ir igual a su casa social mm. que en, en este caso en un barrio Porque es necesaria Y sobre todo porque Esa casa... ya no van a tener que pagar alquiler, cosa que le estaba costando y mucho en estos en estos tiempos. Sí, y la cuota de mil pesos también es accesible. Sí, por supuesto. Mm. Por más que haya una actualización trimestral que va a tener sí. que ver con la inflación, mm. es una cuota ínfimamente este, mínima respecto a lo que vale un alquiler. Claro. Bien, Mauro, bueno, buenísima la novedad. Eh, cuando tengas más, eh, por supuesto al aire. Eh, más novedades va a haber en un ratito, porque bueno. estamos aquí en la escuela primaria 266 y en un ratito va a llegar el ministro Pablo Macchione, porque van a inaugurar las actividades regionales del ciclo electivo 2023. Bueno. Así que en un ratito vamos a... Uy, estar pero ahí eso. tenemos la suerte de que habla Machione. Eh, ministro que habla bueno, poco. Eh, lo esperamos en la última, este, en la última conferencia de prensa en la, la Ulpam y no sí, llegó. Sí. Supuestamente a esta va a llegar, según dicen desde prensa de educación. Bueno, estamos esperando eso. Bueno, avísanos nomás.